Y vamos a llamar, porque lo, le pedimos unos minutos a Marcelo Guerrero, el concejal de Propuesta Federal, que、eh, también hizo una consulta respecto a eso. Marcelo, buen día, estamos en vivo para Radio Kermés. c o n t a m e qué te llevaste de esta primera reunión en esta discusión por el proyecto del cannabis medicinal. La verdad que fundamentalmente una sensación de, de alegría. De alegría, más allá de que es un tema controversial, yo creo que es un tema cultural, también tiene mucho que ver con lo cultural. Eh, el tema de la alegría viene porque la verdad que、eh, ya era hora de que empezáramos a tratar abiertamente y, sobre todo en esta casa, en el Consejo Deliberante,、eh, un tema tan importante para mucha gente que está padeciendo enfermedades de seres queridos y que han encontrado en el cannabis medicinal una solución.、Eh, por eso, la verdad que celebro la iniciativa y, y esperando. Seguir escuchando las distintas voces, porque creo que es importante para toda la sociedad escuchar a los diferentes actores que piensan, porque viste que en este tema no hay grises, es o blanco o es negro. Entonces, yo creo que esto va a aclarar un montón de dudas y, por sobre todas las cosas, nos va, nos va a informar y, y a enriquecer un poco más el conocimiento con respecto a, al tema del cannabis medicinal.、Eh, no sé si alguno lo sabía, pero tenés un familiar que es usuario d e cannabis medicinal. Sí. Tengo, tengo mi madre que ella sufre mi madre tiene 87 años、eh, sufre terribles dolores a, a la en la cintura probó con todo tipo de medicamento s、eh, lamentablemente con e s e tema en la pandemia increíblemente vos sabés que estaba viniendo muy abajo en, digamos en lo anímico y desde que empezó a usar las gotas de c a n n a b i s medicinal le cambió la vida literalmente、eh, le cambió la vida、eh, levantó el ánimo Eh, levantó el humor,、eh, supongo que ha levantado hasta la, el sistema inmune y fundamentalmente eh, eh, está llevando una vida、eh, prácticamente normal gracias a, bueno, a, al cannabis m e d i c i n a l Parte de la oposición dijo que va a acompañar, no sé si nos podés adelantar qué pueden llegar a hacer ustedes del pro. No, seguramente vamos a acompañar la iniciativa, por eso te decía que creo que es muy importante escuchar diferentes voces, escuchar a los médicos también, porque viste que hay opiniones encontradas, pero bueno, yo creo que sacaremos la conclusión、eh, más importante y digamos más válida, pero siempre pensando y teniendo en el foco la salud y el derecho a, a la salud de las personas. Pero muchas gracias. No, gracias a ustedes.